Esto va para mis amigos Beto Rumbo, Diego de Iglesias No te aflijas amor mío No te aflijas amor mío Distanciado pero unidos Mucho tiempo hemos de estar Lo que quiero es que tú sientas Y lo importante es que tú sientas Que no hay motivos de afrenta Nada tienes que ocultar Cada fecha, cada noche Que se pasa, yo siento que Me amenazas queriéndome reprochar No eres negra La última ni la primera Y mientras más te condenan Reina mía te quiero más No importa Que tú Pero negra mía, yo sé que eres digna. Azon de mi cielo, noches de mi pueblo, prenda de mi vida. Cariñito mío, corazón sincero, sufro la ira mía, de que siendo mía este siempre lejos. Me da tristeza que visitarte y hay momentos que ni hablarte sabiendo que nos que Esa que se ha dedicado Esa que se ha dedicado Que amor desinteresado Me ha entregado hasta el final Bien merece que la quieran alguien merece que la quieran Pero el mundo la condena Porque así es la humanidad Me enguayabo viendo a mi muchacha honesta Tan humilde, tan correcta, merecida y ejemplar Y que tenga que bajar hay que rebrancharle También es humana Yo que sé que fui culpable Debo perdonarla Pero así es la vida Cosmos misterioso Esa que ha sufrido Y que me ha querido La calumnia todo Y así es el destino do parte entoso Cuanto sé que anida, no de vida de un pasado rojo y yo que tengo la certeza de que es buena con orgullo he de quererla no importa que yo